El mensaje de Dios en el monte. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para nuestra edición de hoy, donde continuaremos con otro estudio de la vida de Elías. Estamos en el capítulo 19 de Primero de Reyes y hoy hablaremos del mensaje de Dios en el monte. Y si recuerdan, Elías tuvo un gran momento de triunfo en el monte Carmelo y después de esta gran victoria sobre los profetas de Baal, entró en un tiempo de depresión espiritual. Y huyó al desierto en temor y cansancio. Y al haberle Dios aislado en el monte Oreb, le enseñará a Elías una lección muy importante. Hablaremos de eso hoy. Bien, hablemos ahora del mensaje de Dios a Elías en el monte. Elías, de muchas maneras, se parece a Juan el Bautista. Es uno de los hombres más grandes de la Biblia y uno de los hombres más solos de la Biblia. De hecho, excepto por un breve periodo en su vida, cuando Elías estuvo con Eliseo, no se le ve en compañía de otra persona como compañero. Tuvo un breve periodo, como sabemos, en que vivió en casa de la viuda de Zarepta, quien le animó y le alentó. Pero la mayor parte del tiempo, Elías camina por las páginas del Antiguo Testamento como persona solitaria. Es un excéntrico, como hemos visto. Es todo un personaje. Ilustra el poder de la personalidad. Podríamos usar en forma antitética a un personaje de la Segunda Guerra Mundial de quien nadie jamás habría pensado. En base a lo que sabemos del hombre como individuo, alguien con gran influencia, no era... sino un ordinario empapelador. Pero todos saben la historia de Adolfo Hitler y todos saben que ningún ordinario empapelador podría haber hecho lo que Hitler hizo para mover a las masas. Había algo más en su vida y no era nada bueno. De la misma manera, pero en forma positiva, había algo más en la vida de Elías. Mucho más allá de su excentricidad personal, había algo en Elías que le hizo único. Le vimos, en un mensaje pasado, parado en el monte Carmelo, cuando clamó que cayera fuego del cielo, fuego que consumió el holocausto, a diferencia de los profetas de Baal, que habían clamado por varias horas. Había algo en la vida de Elías. Le vimos, tendiéndose sobre el cadáver del hijo de la viuda, y en una oración ferviente, Dios le devolvió la vida al muchacho. Había algo en Elías que era diferente y no era simplemente su personalidad excéntrica. Por supuesto, le vimos no solo en sus buenos tiempos, sino también en sus malos momentos. Como recordarán, después de que terminó su experiencia en la cumbre del monte e hizo descender fuego de Dios, mató a todos los profetas de Baal 450 y a los 400 profetas de Acera, todo marchaba a pedir de boca. Hasta que Acab le contó a Jezabel lo que Elías había hecho. Cuando Jezabel oyó lo que había sucedido, le envió a Elías un mensaje diciéndole que se diera por muerto. En efecto, le dijo, antes de que pasen 24 horas serás hombre muerto, voy a matarte. El hombre que había tenido el valor para enfrentarse a todos los profetas y a todo Israel quedó, quedó aterrado ante esta mujer y salió corriendo a toda prisa. Para escapar de ella Luego lo vimos en depresión Escondido debajo de un enebro Y diciendo ¡Ay pobre de mí! Soy el único que queda Y nadie se interesa en Dios Sino solo yo Mejor sería morirme Le pidió a Dios que le quitara la vida Dios ministró a Elías Y Dios le restableció Como veremos Todavía no había terminado con Elías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 Y cuyas bocas no lo besaron. El versículo 8 del capítulo 19 es la transición entre lo que sucedió cuando Dios ministró a Elías a cuando Elías dio su próximo viaje al desierto. Por 40 días y 40 noches deambuló por el desierto haciendo un viaje que normalmente le hubiera llevado un día y medio a lo más. Dios, Estaba ministrando a su corazón y vida. Parece que en la Biblia hay una prioridad en esto de cuarenta días. No sé por qué es un periodo especial de tiempo, pero tal vez eso es lo que le lleva a Dios penetrar el corazón de algunos. Elías anduvo de un lado para otro y finalmente llegó al monte de Dios, un lugar llamado Monte Oreb. Quiero que noten, en primer lugar en esta lección, el lugar del mensaje de Dios a Elías. Hasta Horeb, Monte de Dios. Si no recuerdan la geografía de la Biblia, eso no significará nada para ustedes, pero permítanme recordarles que es un lugar especial. Ahí fue donde Moisés vio la zarza ardiendo y ahí fue llamado a servir. Éxodo, capítulo 3. Fue también en el Monte Horeb en donde Moisés golpeó la peña, donde salió agua como milagro de la gracia de Dios. Pero, más importante todavía, Fue en el monte Oreb. Y esto, esto sorprenderá a algunos. En donde Moisés pasó cuarenta días y cuarenta noches. Éxodo 24 y 34 nos dice dos veces esto. Moisés pasó dos veces cuarenta días y cuarenta noches en el monte Oreb. El lugar se llama Sinaí. Porque Oreb es el nombre antiguo del monte Sinaí. Se trata de la misma montaña. Éxodo, capítulos 33 y versículo 22 nos dice que ahí fue donde Moisés fue puesto bajo la cubierta de la mano de Dios. Alguien dijo que el monte Oreb Es el lugar geográfico más importante de la historia de Israel. Elías fue al monte Oreb y ahí Dios va a encontrarlo. Ahí Dios va a ministrarle. Ahí, en este mismo monte, Dios le dio a Moisés información para la formación de Israel. En este monte, Dios le da a Elías información para la reforma de Israel. En el mismo lugar. No sé por qué algunos lugares son tan importantes para Dios, pero... ¿Han notado alguna vez que Dios siempre tiene un lugar, algún lugar especial? Para muchos de ustedes ha habido un lugar especial que Dios ha usado vez tras vez para dar bendición a su vida. Pienso que la iglesia es un lugar especial para muchas de las cosas buenas que suceden cuando el pueblo de Dios se reúne. A veces pienso, en esta iglesia me bauticé, en esa iglesia llegué a conocer a Cristo, en esa iglesia me casé. En esa iglesia vi a mi familia venir a los pies de Cristo. Hay un gran significado que la palabra de Dios le asigna a lugares únicos. Dios llevó a Elías a través de todo ese desierto, deambulando por 40 días y acabó en el monte Oreb, el lugar significativo para Dios y en donde había bendecido a Moisés en el pasado. Pero quiero que noten, en segundo lugar, No solo el lugar del mensaje de Dios a Elías, sino también el poder del mensaje de Dios para Elías. La Biblia dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Es interesante que al leer toda esta historia, en este capítulo 19, sea la primera vez que la palabra de Dios venga a Elías. Es interesante porque como ven, En toda su vida, Elías ha sido guiado por la palabra de Dios, el mismo principio de su vida. La palabra de Dios vino a Elías y le dijo, anda y dile a Cap que no va a haber lluvia. Elías obedeció. Luego vino la palabra del Señor a Elías y le dijo que se fuera a vivir junto a un arroyo y Elías obedeció. Cuando el arroyo se secó, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo que diera un siguiente paso. Así Vez tras vez en su vida, Elías había sido guiado por la palabra del Señor, pero al retroceder al versículo 3 del capítulo 19, notarán que esta vez no fue guiado por la palabra del Señor. Lo que le guió fue su propio miedo. Cuando vio que Jezabel andaba buscándolo para matarlo, se levantó y salió huyendo para salvar su vida. Se fue a Berseba en Judá. Y ahí dejó a su criado. Luego Elías se fue al desierto por su propia cuenta. No lo dirigió el Señor. Había hecho esto debido a su miedo y a su preocupación por su propia seguridad. Y sin embargo, en medio de todo esto, cuando finalmente llega al monte Oreb, la palabra del Señor viene a él de nuevo. Noten. Y ahora comprenderán por qué el Señor le hace esta pregunta. Le dice, «Elías, ¿qué haces aquí?» Yo no te dije que vinieras acá. ¿Qué haces aquí, Elías? Siempre he temido que algún día Dios vaya a decirme que he acabado donde no pertenezco. Crecí en un hogar que seguía doctrina fundamentalista y una de las cosas que solía instilarnos temor a Dios respecto a cierta clase de diversiones era lo que nuestros padres nos decían y lo que oíamos en la iglesia. Si vas a tal y tal lugar, ¿qué harás si el Señor vuelve y te encuentra ahí? ¿Le han dicho eso a usted alguna vez? Tú conoces al Señor Jesucristo, ¿qué estás haciendo aquí? Eso fue lo que le sucedió a Elías. Estaba en un lugar donde no pertenecía, un lugar a donde, a donde Dios no le había dicho que fuera y Dios lo encontró. Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Me encanta la respuesta de Elías. Pienso que Elías debería haber dicho con toda franqueza, Dios, tengo que decirte algo. Esa mujer me asustó hasta los huesos. Esa sería una respuesta honesta, ¿no es así? Oí lo que se proponía Jezabel y he andado huyendo por 40 días y estoy asustado hasta la médula, Señor. Pero, ¿saben lo que hizo? Se levantó en indignación justa y le endilgó este soliloquio que hallamos dos veces en el pasaje. Quiero que lo leamos de nuevo. Elías no respondió a la pregunta de Dios. Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, ¿qué haces aquí? No sé si lo has notado, pero hasta cierto punto Elías está desalentado y deprimido. Elías responde a la pregunta de Dios en forma inexacta y en forma selectiva, seleccionando con todo cuidado los hechos y dejando fuera ciertas cosas. Anoté en mi Biblia lo siguiente, y espero que no lo olviden. El desaliento selecciona sus propios datos. ¿Lo ha notado? ¿Han sufrido en algún momento un tiempo de desaliento con todo un conjunto de datos que intervienen en la situación? ¿Qué es lo que se hace? Uno selecciona los peores... Y los hace parte del escenario. Ahora, quiero que vean cómo lo hizo Elías. Dijo, Señor, quiero decirte algo. Estoy aquí porque todo anda mal. Han matado a tus profetas y van a matarme a mí también. Dejó fuera varias cosas importantes, pero dijo también, soy el único que queda. No era cierto. Vuelvan a su Biblia, capítulo 18, versículo 3. Quiero hacerles recordar esta información. Y Acá llamó a Abdias su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Elías no era el único profeta que quedaba y él sabía que Abdias había escondido a otros cien profetas. Elías no estaba diciendo las cosas tal como eran. Podría haber dicho, Señor, Quedamos nada más que ciento un profetas. Eso habría estado más cerca de la verdad, pero no lo dijo así. Elías seleccionó la información. La presentó en el aspecto más feo que pudo. Eso es lo que hace el desaliento. Siempre ve el lado más oscuro. También dejó fuera otra importante información. no mencionó a los 850 profetas de Baal que habían muerto, 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera. Busquen en la Biblia, en el capítulo 18, versículo 19, y lean conmigo. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Al leer el resto de la historia, notarán que después de que cayó fuego del cielo en el monte Carmelo, lo primero que hizo Elías fue decir, «Maten a los profetas falsos». Así lo hicieron. Y aunque nos parezca horrendo, esa fue la voluntad de Dios en esos momentos. Elías no mencionó eso. Cuando el Señor le preguntó, «Elías, ¿qué haces aquí?», pudo haber mencionado esto. «Señor, tú prácticamente has eliminado la oposición. No queda nadie de ellos». ¿No es interesante lo distante de la verdad que estaba su respuesta? Dijo, soy el único que queda, pobre de mí. Todos nos identificamos con eso porque hay ciertas ocasiones en nuestras vidas cuando atravesamos ciertas cosas y nos desalentamos y empezamos a mirar a nuestro alrededor y seleccionamos la información. Reunimos este dato y este otro y cuando empezamos a darnos A nosotros mismos estos discursitos Las cosas Las cosas realmente Parecen terribles La respuesta de Elías Revela su espíritu Una de las cosas que me parecen Más importantes Es que parece que él se había olvidado Que un despertamiento espiritual Había surgido en Israel Vuelvan al capítulo 18 Versículo 29 No quiero que olviden esto Cuando Elías acabó la gran victoria En el monte Carmelo leemos Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías tenía mucho que podía entusiasmarle, Cien profetas que Abdias había escondido, 850 profetas falsos que ya no podían aterrorizarlo. Un avivamiento surgiendo en Israel como resultado del gran milagro que tuvo lugar en el monte Carmelo, pero cuando se lee lo que dice Elías... Uno no capta nada de eso. Elías dijo, Señor, las cosas realmente marchan muy mal. Solo quedo yo. Todos los demás te han desertado. Y ahora todos andan tratando de matarme. ¿Cuántos se han sentido tan hundidos en alguna ocasión? La tentación que tenemos cuando nos desalentamos es ver el montón de información, seleccionar datos y arreglarlos para presentar lo peor de la historia. Para mí... Una de las grandes pruebas que nos lanza Satanás es el desaliento. Bien, Dios va a atender a Elías, va a ayudarle, va a verle salir avante en este proceso. Y quiero que noten la gentileza con que Dios trata a su profeta, a decir verdad. si Dios hubiera hecho lo que podía haber hecho, le hubiera dado un buen regaño lo hubiera sacado de esa cueva y le hubiera tratado con rigor vamos Elías, pide fuego del cielo, ¿Qué clase de profeta eres gimoteando y lloriqueando, deprimido y desalentado vamos, ponte de pie y sé un hombre Dios Dios no hizo eso Dios va a darle a Elías una demostración, va a ayudarle a comprender lo que quiere que sepa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 Y recordar que solo hace unos días este Elías que estamos discutiendo es el que se paró en el monte Carmelo e hizo bajar fuego del cielo. Saben, no hay manera de demostrar lo bajo que puede caer alguien mejor que con esta historia de Elías. Alguien una vez me dijo que la cresta de la ola determina el seno que le sigue. Y creo que esto a veces nos puede suceder a nosotros. Sin duda eso es lo que le sucedió a Elías. Él se encuentra en el punto más bajo de su vida, sintiendo lástima. Necesita oír a Dios y recibir un nuevo toque de Él en su vida, y es lo que sucederá. Espero que ustedes nos puedan seguir acompañando para la conclusión de esta discusión del mensaje de Dios en el monte. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.